국민 verdad, queridos amigos, que cada vez que escuchamos la sintonía sentimos un pálpito importante en nuestro corazón porque sabemos que empieza la edición matinal de Entre Amigos, en directo desde Radio Adventista. Es un privilegio especial para nosotros poder estar en contacto, poder realizar pues, radio en directo. Hoy estamos en el estudio, pues Antonio, al control, Esther, y le damos la bienvenida a Joel, que de nuevo, pues después de un, de un tiempo sin estar con nosotros, vuelvo, vuelve a estar con nosotros pues, para hacer algún que otro programa. Eh, bienvenido Joel, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias Pues eh, aquí estamos, ya su voz ya la conocéis Es esa, esa visión renovadora de la radio y de la comunicación Pues ala. Eh, los demás nos estamos haciendo viejos Pues eh, nos trae un poco de aire fresco Damos la bienvenida a todas las emisoras Que se conectan a todos los oyentes a través de Seven de Radio En el continente americano y Europa Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros Y también a todas las emisoras de FM Nos sentimos privilegiados si vais en coche escuchándonos a través de las emisoras de FM o estáis en vuestra casa a través del ordenador. Gracias a todos. La familia de Radio Bencista cada vez es más grande y nos sentimos privilegiados por ello. 96-265-1230 es el teléfono de Radio Adventista, directo a control. Si nos estás escuchando en la reedición de la tarde o de la noche, ya sabes que solamente puedes ponerte en contacto con nosotros a través de info.radioadventista.com. Nos puedes visitar en la página eh, www.radioadventista.com donde tenemos noticias, donde tenemos la actualidad de la radio y también podrás conocernos un poquito. ¿eh? Eh, tenemos unas fotos eh, que se han colocado como portada como cabecera de las páginas, pues bueno, están como están. Bien, están bien, están bien, están bien. Eh, también puedes visitarnos en el blog, donde ya hay muchísimas entradas de personas que nos habéis hecho vuestros comentarios. Os lo agradecemos especialmente. Nos sentimos privilegiados por poder contar en el grupo de personas que eh, sois nuestros amigos a través del blog. Y ahora que estamos en directo, pues puedes ponerte en contacto también, si lo deseas, a través de Messenger, directo a damos también las gracias a las personas que nos habéis escrito, los que nos habéis enviado pues vuestros comentarios. Eh, hemos recibido un uh, un correo electrónico eh, para el programa Una mirada al futuro que trataremos el próximo martes cuando se haga el programa. Gracias a Carlos, a José Carlos por enviarnos. El, eh, ...una pregunta para ese programa... ...y gracias a todos los que nos escribís... ...que estáis con nosotros... ...y podemos compartir con... Eh, ...todos vosotros este proyecto de radio... ...Radio Adventista es una emisora cristiana... ...que se abre al mundo para llevar un mensaje... ...de paz, de estabilidad... ...y un mensaje emocionalmente... ...que pueda acercarte cada día más a los tuyos... ...y a Dios, un privilegio... ...por lo tanto, poder estar juntos... ...un privilegio poder hacer radio... ...comenzamos, comenzamos nuestro programa de hoy... ...y ya estamos todos preparados... ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy tendremos el caleidoscopio en primer lugar, después tendremos eh, la selección musical, las efemérides, ese apartado que tanto os gusta, y hoy es jueves, las recetas del mundo, est estaremos pues ya sobre menos 20 aproximadamente, eh, estaremos pues hablando de las recetas del mundo, esperamos y confiamos que podamos disfrutar también de tu presencia, ya sabes, coge un papel, un lápiz, un bolígrafo, una pluma... La pantalla del ordenador, por qué no, el teclado y si quieres apuntar la receta, pues la tendrás en directo. Y si la quieres, simplemente tendrás que pedírnosla para que podamos enviártela con muchísimo, muchísimo gusto. Pues al control, como hemos dicho Antonio Lerma, con el cual comenzamos también el programa de hoy. Empezamos la edición de hoy de Entre Amigos. El jefe me pidió que dijera que fue un accidente, nada más. Ha saltado a la, a la prensa, a las noticias, el caso de un trabajador... ...emigrante, sin papeles... ...que trabajando en una panadería... ...una máquina de amasar... ...les cegó les el brazo... ...y se produce una situación paradójica... ...extraña... ...y cuanto menos, pues... ...censurable desde el punto de vista... ...de una ética personal... ...no queremos ni pretendemos hacer... El ...leña del árbol caído... ...pero hay actitudes que a veces... ...pues nos hacen pensar... ...que el ser humano... ...establece un orden de prioridades... ...que es bastante complicado... ...o bastante impredecible... ...un emigrante de 33 años... ...de origen boliviano... ...no tenía... ...ni contrato... ...ni alta la seguridad social... ...y trabajando en una panificadora... ...de una ciudad española... ...pues se produjo un accidente... ...que le seccionó uno de los brazos... ...al nivel un poquito más arriba... ...del codo... La verdad es que a partir de ahí hay una serie de situaciones, yo estoy convencido que no calculadas, pero la noticia salta inmediatamente con algunas cosas que nos hacen reflexionar y que debería de hacer reflexionar a todas las personas que trabajan con emigrantes porque una cosa es ser emigrante y no tener documentación y otra cosa es que se den situaciones como la que la noticia comenta. Repito, no queremos hacer... Eh, Leña del árbol caído Pero fijaos Cuando el accidente se produjo Posiblemente de madrugada pues Posiblemente a una hora pues eh, El dueño de la, de la empresa De la panificadora Cogió el brazo Lo arrojó al contenedor de basura Y llevó hasta 200 metros Del hospital al trabajador Y le pidió pues, Que no dijera nada Del accidente Según ha indicado ...un familiar del accidentado... ...los médicos no pudieron hacer nada... ...por conseguir que Fran no perdiera la extremidad... ...ya que el brazo fue encontrado tiempo después... ...dentro de un contenedor... ...en un par de bolsas de plástico... ...que contenían también restos de masa del pan... ...Fran, quien asegura que no olvidará lo sucedido... ...relató que cuando la máquina le pilló el brazo... ...el pasado 28 de mayo... ...fue él mismo quien consiguió parar la máquina... ...para evitar que le cogiera más parte del cuerpo... ...según afirmó su jefe... ...le comentó que cuando le preguntaran... ...en, la en urgencias que le había pasado... ...debía decir que había sido un accidente... ...y nada, y nada más... ...su cuñado comentó que muchos de los trabajadores... ...de esa empresa... Eh, ...están en situación ilegal... ...al igual que le había pasado a Fran... ...que trabajaba de 11 de la noche... ...a 11 de la mañana... ...y cobraba por una jornada 23 euros... ...lo que suponía un sueldo de 690 euros al mes. La hermana del accidentado... ...ha mostrado su gratitud a los servicios médicos... ...y ha manifestado que espera que todo salga bien. El propio dueño de la panificadora... ...en la que trabajaba Fran... ...se encargó de limpiar los restos de sangre... ...y tirar el brazo a la basura... ...antes de aconsejar a su empleado... ...que lo que debía decir en el hospital... La Fiscalía ahora, como es normal y es su obligación, investiga los hechos por si pudieran ser constitutivos de uno o varios delitos, ya que este joven boliviano de 33 años tampoco había sido dado de alta en la asfix social, y como él, tantos otros, según los sindicatos que están llevando el tema. La verdad es que es una situación en la cual ninguno nos queríamos ver. Estoy absolutamente convencido que por parte de las autoridades de esa empresa, pues en ningún momento se pensó en una circunstancia y un desenlace como este. Pero precisamente lo que dignifica al ser humano del resto de la creación de Dios es que tiene capacidad de reaccionar convenientemente en circunstancias extremas. Son actitudes que no dignifican al ser humano seguro que recordáis los que lleváis algún tiempo en este país que hubo en una ocasión un accidente de alguien que pilló a otra persona y se escapó y luego quiso echarle la culpa a su hermano menor porque la sentencia sería muchísimo menor al final la justicia lo localizó lo juzgó y lo encarceló si algo caracteriza al ser humano o debería de caracterizarlo No es un accidente laboral, precisamente es eso, es un accidente de una situación imprevisible en circunstancias imprevisibles. Tenía que haber estado dado de alta, sin ninguna duda, en este país es un delito trabajar o hacer trabajar sin ello. Pero también es cierto que el, que el delito lo han cometido los dos, el, la empresa y el trabajador, por dejarse trabajar de esta manera. El problema no radica ahí. El problema radica en las actitudes que el ser humano tiene y es a lo que quiero hacer un poco alusión en el caleidoscopio de este día. Las actitudes que los, los seres humanos tomamos ante situaciones de miedo, de incertidumbre. Solemos, como si fuésemos niños pequeños, echarle la culpa a otras circunstancias y no asumir verdaderamente el costo de nuestras acciones. Tal vez no se pensó lo suficiente... ...o el dueño de la empresa no dedicó suficiente tiempo... ...a reflexionar en los hechos que estaban sucediendo... ...pero el accidente ya está... ...no se puede evitar y una multa de parte de la inspección de trabajo... ...no puede nunca superar la sensación de desamparo... ...al que fue sometido... ...este trabajador que durante un tiempo... ...ha servido a esa empresa... ...es ahí donde nos parece que la raza humana... ...está hoy... ...como mucho tiempo antes también... ...un poco o mucho desenfocada... qué extraño... ...prevalece el miedo a la multa... ...y no prevalece... ...el auxilio, el amparo... ...a alguien que está siendo... ...en ese momento... ...pues sufriendo un accidente grave... Es una obligación de todos los seres humanos parar el vehículo o socorrer a alguien que está pasando por un momento de dificultad. Sin embargo, el pánico o el miedo a veces nos atenaza, nos limita e impide que ejerzamos ese acto de misericordia hacia aquel que está sufriendo. Y es ahí donde la noticia resuena en mi mente y golpea mi corazón como una injusticia que todos los seres humanos cometemos frente a A situaciones que nos desbordan. No soy quien para juzgar si constituye un delito o hay que aplicar la presunción de inocencia. Eso tienen que ser los tribunales, no me corresponde a mí. Pero hay algo que sí me parece y que me produce un desosiego especial y es el desamparo que sometemos a los demás cuando tenemos miedo en nuestra vida, sea cual sea esa actitud. Desde el jardín del Edén cuando la raza humana cayó El miedo y la indefensión forman parte de nuestras actitudes La historia habría acabado de momento de diferente forma Si se le hubiese dado el auxilio necesario Y hubiesen asumido que había ocurrido un accidente Y que lo primero era atender las necesidades de ese trabajador Que llegó 200 metros solo hasta la urgencia del hospital Lo que pueda pasar ahora con la empresa es irrelevante, porque es un caso particular. Lo que es más relevante es que hay de nuevo un acto de desamparo, de desprotección a alguien que lo necesitaba. Y eso es algo que la raza humana tiene que erradicar, porque estamos obligados a poder y a tener que auxiliar a todos aquellos que lo necesitan. Nos gustaría que este fuese el último caso a comentar de esta injusticia, los que tiene que ver con el trabajo y el accidente, las autoridades lo darán. Pero la actitud de desamparo tiene que ver con una actitud del corazón y esa actitud solamente puede ser cambiada por Dios si nos dejamos cambiar, porque las tendencias del corazón del ser humano son de continuo hacia el mal. Ojalá, ojalá que como humanidad nos planteemos la necesidad de cambiar nuestras actitudes, de cambiar nuestras referencias y ante una circunstancia siempre proteger al más débil. Y en este caso no es la empresa, Pagará la multa y poco más. Es la necesidad de auxilio que necesitaba ese trabajador y ahí es donde vemos el mayor problema de toda esta historia desde el punto de vista social y emocional. Ojalá sea la última vez que nos enfrentamos a una situación como esta. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. estás en el programa Entre Amigos, en directo desde Radio Adventista, en los Estudios Centrales de Radio en Sagunto, España. Una zona preciosa. Sabéis que desde los estudios se ve el mar en el fondo y una preciosa montaña detrás. Así que, si queréis hacernos una, una visita, no lo olvides. Aquí estamos para poder compartir con vosotros pues, vuestra presencia en los estudios. Pues ya estamos. Antonio, a Esther y Joel Navarro, que se incorpora vacacionalmente a nuestro equipo. Empezamos las efemérides Empezamos a hacer ese poquito de, de historia Un 11 de junio Luego no me digáis que no voy a decir pronto Que hemos acabado en la mitad del mes, ¿eh? Ah, la mitad del mes, ¿eh? sí. Bueno, Joel, vamos a darle, hablando de visita, la bienvenida, Joel, ¿qué tal? Sí, bien, Bienvenido bien, eh, bien. a casa. Por bueno, fin de vacaciones. Qué suerte que tienen los estudiantes, qué suerte. <risa> Oye, San Antonio, conviértete en estudiante. No, el problema es que los que estudiamos y trabajamos <risa> no podemos. Tenemos todo lo bueno, y, o sea, todo lo malo y, y nada de lo bueno. Lo que tienen. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada, felicidades. ¿El curso bien? Bien, bien. Supongo que habrás sí. aprobado. Sí, sí Ah, bueno preguntas en directo, sí, no. No, Es no, que sí, los sí, colaboradores sí. de esta radio que estudian sí, es Si no sacan buenas notas, no vienen a la radio ¿eh? O sea que la radio es un premio, o sea que bueno, Pero te vamos a dejar No vienen por nada, sino porque tienen que recuperar Bueno, en algunos casos sí Bueno, empezamos, Esther. Bueno, pues eh, comenzamos las efemérides de este 11 de junio, en 1580, porque en este año y en este día, Juan de Garay, con algunos oficiales y 60 voluntarios, fundaba la ciudad de Trinidad, hoy Buenos Aires. Exactamente, Eso, eso es de lo tuyo, Antonio. No, lo mío... Hombre, he tenido la suerte, no sé... Eh, eh, Joel no ha estado en Buenos Aires, ¿no? Yo no, no. Hombre, yo te lo pregunto porque sé que has viajado mucho también, sí. pero la zona sur no has visitado. Buenos Aires hoy en día es una ciudad inmensa, tal vez demasiado grande, casi 15 millones de habitantes. Oh. O sea, es, oh. un, lo, que es lo que es el núcleo y todo lo, lo que nosotros llamaríamos el área metropolitana, ¿no? Con grandes villas miseria alrededor también, desgraciadamente, como es un síntoma de estas grandes ciudades que también las hay en Asia y en Estados Unidos y aquí en Europa también. Así es que sí, es un hervidero de, de gente, es una ciudad que hay que visitar, lógicamente, pero hay que ir con cuidado, sobre todo cuando te detectan ese acento español o extranjero hay gente como en todos los lugares, ¿no? amante de lo ajeno y pero es una ciudad que se merece una visita, yo la verdad es que sí. La ahorraremos y la sobre todo lo más turístico es el caminito. que es la zona del antiguo Arrabal, al lado del puerto, donde desembarcaba los puertos y eh, los barcos y entonces allí pues bueno, se juntaba la bebida con el alcohol y otros quehaceres de los marineros. Y hoy en día es un lugar muy turístico, lleno de tiendecitas, de de, de arte, de artesanos y muy bien, muy bonito". A visitarlo. ¿eh? Las sí, palabras visitarlo. Eh, no lo expresan como deberían. Tiene que ser verlo con los propios ojos. 1897, 11 de junio, Robert Bosch obtiene una patente referida a un sistema de encendido magnético para los motores de explosión. Ah, ese es el sí, el encendido el, que tenemos el, ahora, ¿no? El precursor del encendido electrónico. Está bien. Ah, bueno, ¿avances? Bueno, aprendemos. ¿avances? ¿En qué año has dicho? Plástica. ¿1900? O no, Mil, 1800 será. 1897. 97, muy bien. 97. Bueno. 1910, unos añitos más tarde, un 11 de junio también una real orden autoriza en España los signos externos de religiones distintas a la católica. Ya ahora bueno, ¿eh? La apertura, ¿eh? Después 1910. Sí. Fíjate tú, después de siglos Hasta de siglos... ese momento que habrá ocurrido. todos los símbolos por ejemplo judíos o musulmanes, musulmanes pues, por tanto sí, sí. por lo que entiendo de en hecho, la noticia en la efeméride no eran permitidos de hecho si, si os dais cuenta lo que ha quedado en España del mundo musulmán ha quedado en, en infraestructura edificios, edificios eh. mezquita alhambra Eh, que son fantásticos Pero veis que no conservan ningún tipo de eh, símbolo expresamente Todo todo eso fue quitado por la, por la Inquisición yeah. Lo que pasa es que los musulmanes tenían la costumbre de esculpir las paredes claro. Y hoy en día puedes ver la Alhambra o en Córdoba y tal Y por las paredes ves toda la simbología Sí, pero pero ah. pero fuera de eso que no se puede sí, quitar porque sí. no era romperlo claro, claro. Eh, Fue eliminado todo, todo, todo todo. Sí, sí, sí Ay ay Bueno En fin, 1927, 11 de junio, la ciudad de Nueva York recibe al aviador Charles Auguste Lindbergh, héroe del primer vuelo sin escalas Nueva york parís Todo un reto, ¿eh? Fantástico. Todo un reto. Fantástico. Hoy en día, bueno, desgraciadamente se caen algunos aviones de vez en cuando, ¿no? Pero ese hombre lo consiguió, sí. Además con ese avión que hemos visto algunas fotografías y era un puro modelaje. Era un... Porque era ca cartón-piedra, como urla, se suele decir. ¿eh? Sí, sí, cartón-piedra. Eh, eh, van saliendo, siempre, a mí me viene siempre el mismo pensamiento. Fue gente... Eh, que le importaba más eh, la humanidad que su propia vida no Es decir, ese, ese ese avance de la, de la humanidad ¿no? Porque el ser humano siempre ha tenido la necesidad de conquistar cosas bueno, Estos sí que son un ser humano lo demás son, No como otros lo de Algunas cosas son más complicadas sí que Bueno, pues eh, Lindbergh debió servir de estímulo uh -huh. Porque en 1933, también un 11 de junio Casualmente o no casualmente, los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar establecen la marca mundial de vuelos sin escala sobre el mar al atravesar el Atlántico Norte de Sevilla en España a Camagüey en Cuba. Mira, Cuba. como veis, sí que la conozco. Ah sí, allí estuve. estuve bueno. En Cuba es una ciudad, ciudad bonita, no Me Bonita, eh, colonial, muy antigua. Colonial. Uh -huh. eh, y ahí, ahí estuve yo durante veintitantos días en esa, en esa preciosa ciudad. Muy bien. Ya hemos dicho a veces que los adelantos eh, técnicos o científicos a veces no son coincidencias, pero que se acumulan, digamos, conocimiento suficiente que provoca a veces en diferentes lugares del mundo que diferentes científicos o en este caso diferentes eh, pilotos o aviadores, no, pues eh, hagan las mismas proezas. Sí, sí, sí. Bueno, está muy bien. Años, unos años después, pero bueno. Ahí estábamos. En ese momento Cuba tenía una gran relación con España todavía, mm -hmm. a pesar de la independencia ya. Mm -hmm. 1943, 11 de junio, el ingeniero alemán Henning Schreier presenta la patente correspondiente a un dispositivo completamente electrónico capaz de almacenar y calcular. ¿Sería la ah, tataranieta el, o tatarabuela de la calculadora? De la calculadora, pues, posiblemente, posiblemente, posiblemente. Electrónica. Hasta ahí, hasta en el 43... Pues pocos años después, eh, ahora no sabría decir la fecha, pero el primer ordenador que se, está, que se instaló en Estados Unidos, sí sí, curioso. Eh, pues, no sé, tendría, tendría que mirar la fecha. De no todas maneras, eh, lo de electrónico bueno, aquí es más una referencia que una realidad, es decir bueno, si era, todo era supongo era, a base era, de válvulas. Era, era todo, un todo, ¿no? sistema claro. muy muy primario. Transistores. Eh, transistores. Pues, eh. es decir, que en el 46 transistores, pues no lo sé, Antonio. Me parece demasiado pronto, ¿eh? Sí, sí para, para el transistor. Bien. Bueno, pues eh, ahí queda eso. Ahí queda. 1955, unos años más tarde también, un 11 de junio, eh, bueno, pues eh, el circuito francés de Le Mans uh -huh. en Francia, eh, pues bueno, un automóvil salta fuera de la uh -huh. pista y causa la muerte de 85 espectadores. Bueno, eh, supongo que esto estamos... no es muy común, supongo, pero no, ocurrió. No, supongo, hoy en día Riesgos eh, laborales. En aquella época, hombre, sí, en aquella época, claro, ocurría como bien la nota nos lo nos lo dice. Hoy en día, con las medidas de seguridad, que ocurra eso es mucho más difícil. Los estima los sistemas de seguridad, de anclaje de los coches, las distancias desde las gradas hasta el circuito. Eh, está todo bastante protegido Pero bueno, eso no quita de que haya algunos circuitos Por ejemplo, el de Mónaco Que es un circuito urbano O aquí el de Valencia también, que es un circuito urbano Que pueda pasar una cosa de estas ¿no? De... Yo no sé si Joel, que, que estudia en Francia Ha asistido a algún... Uh... alguno de estos circuitos. El de Man. no Yo no. sinceramente nunca he sido Le un fan Man. de la trayectoria Fórmula 1 carreras, no me ¿No? Yo, bueno. no. yo el fútbol, ¿no? Pero qué bien que eso de que te pegan un balonazo y revienten a 20 personas no ocurre normalmente así. ¿está bien? No, lo que no, pasa es que, que, que se eso. por una que se caiga las gradas y que por Sí, eso sí, pero ya bueno, ya. Eso es otra bueno. cosa. Eh, yo bueno. yo he hecho con mi, con mi coche. por supuesto no en competición el circuito de del de, de Le Mans. y es y es un circuito fantástico para visitar con tu familia en coche pero uh -huh. es tremendamente peligroso porque además pasa por unos por un túnel pero con Mans, columna que está al lado del lago de Mans no no no no ¿Dónde eso está, está? Eh, eh, esto, el lago Le Mans está, está, en sí, sí, está en Ginebra esto está en el principado de Monaco ya ya ¿Eh? entonces es un es un no hay kilómetros eh No, no, ya, ya, pero sí. estamos hablando del circuito de Le Mans. De Le Mans, en Francia. Le Mans, ah, Le en Le Mans, Francia. Pensé, pensé, pensé que estábamos hablando ah, del el, el, el, el de Mónaco. circuito Esto de, de Mónaco, no, sí. Parecido. Yo no, he hecho no. la referencia al circuito de Mónaco como circuito urbano. ¿no? Sí, no, pues por, por, sí, por eso yo digo, yo... sí, sí. Entonces, yo, al de eso, yo estaba diciendo que yo lo he hecho en, co en coche con, con sí, mi familia sí, porque... y para dar un paseo con claro, el puerto claro, claro. deportivo sí, te... y tal, pero para correr yo... por aquellas pistas, Yo de también verdad, lo he hecho, sí, pero es peligroso, sí, sí. bueno. Bueno, sabéis que están cambiando algunas eh, leyes de tráfico, sí. ¿eh? hay que estar informados a, ver, a, ver, a ver, sí, es sí, sí, sí, sí, sí los de aquí, escuchar el info en ah. los medios de comunicación ah, claro, nos cuentan hoy algunas de, las, de esas normas nos lleva ventaja porque ya, claro. como, como ya como ya he seleccionado las, ah, las, las noticias claro, para darnos no. ahora vale, vale pues eh, lo, lo escucharemos ya veréis qué curioso allá en la grúa no se nos llevará el coche si aparcamos en zona azul ¿ah, no? no, no, no, no. vamos a, a positivo ¿y, ¿Y cuál visto? es como la contrapartida? porque multa de momento parece ser que no y además nos quita esto de los puntos, por lo visto hay menos infracciones que quiten puntos y bueno, se su suavizan las cositas un poco. Está bien. Ya veremos bueno, esa contrapartida. No me lo creo. Bueno, Pero no en, zona azul, en Zona Azul, si no pagas, te caerá no, la, la multa. No, la multa eso cae, sí. Eso, eso sí, eso sí. Pero no me lo creo. ¿No te lo crees? Sí, bueno, pues ahí no. está. Inténtalo. Tú déjalo, déjalo y verás. No, y verás. no, no, no olvidéis que el, que el gobierno no es una ONG. ¿vale? No, no, no. no. Está hoy picajoso, ¿eh? si es que sí. esa palabra existe, por el viento del este, yo, yo lo sé. Bueno, en 1977 son secuestradas las dos ediciones del diario 16 a instancias de una denuncia de Manuel Fraga y Rivar. En el... Claro, en ese momento era el ministro de... De gobernación. De gobernación. <risa> y el, Esto es libertad de expresión. El que se encargaba un poco de la censura en el país. Eh, a... antes de entrar en, en antena, eh, hemos estado hablando de las personas que se tenían que jubilar por los años, yo creo que que don Manuel ya, bueno, don Manuel eh... ya está mayor, lo que pasa es que es un Es un político de raza. Es un, es un todoterreno. Es un todoterreno. Fíjate tú que fue ministro en la dictadura y fue ministro... En la democracia. De, ¿no? la demo bueno, ministro fue presidente del partido ¿Sí? y, y, y... ¿Cómo se llama? Y presidente de la Junta. La, la, es una ¿verdad? flexible. Sí, Entendido. sí, no, no. Es un político de raza. Eh, eh, hay que reconocerlo. Re, nos quedan dos. Él y, y, Carrillo. Su, y su opuesto político del PC, ¿no? Sí, sí, que ahora en estos momento son amiguitos. O sea, a estas alturas ya... Se llevan bien. No, es un mundo ¿verdad? interesante ese. Sí, sí. Bueno, 1986, 11 de junio. Fijaros que curioso. El rockero irlandés Bob Gelford es nombrado por la Reina de Inglaterra caballero de la Orden del Imperio Británico por sus campañas benéficas en favor de los hambrientos de África. Bueno, mira, oye, no conozco Actores, a este cantante. Eh, sí, por ejemplo, todo el mundo entra en esta Orden del Imperio Elton Británico. John, Elton John y, y Paul McCartney, Beckham. Beckham. Futbolistas. <risas> sí, sí Yo ¿Sí? sí que lo sabía, ¿no? Pero este, la verdad es que este músico ni. No, no, no Próximo somos nosotros aquí Sí, sí, sí, sí, sí. sí A, si nos, eh, a se, nosotros no van a nombrar si caballo, caballo mayor <ríe> del reino No Poden, caballero Podenco <ríe> Hay que ver cómo sois, eh, hay que ver Ay. 1987, vamos a, maja, a hablar de una mujer eh, de hierro El 11 de junio ah. de este año, 1987 Margaret Thatcher uh -huh. inicia su tercer mandato en el Reino Unido Por cierto, después de lo que ha pasado en la en la Cámara Baja Británica Alguien se ha acordado de la mano de hierro de ella, ¿eh? Sí, sí, es decir, muy baja el, el, ha quedado la cámara, ¿eh? es decir, el, el, La verdad es que el, están verdad. dimitiendo algunos ministros. El eh, por, y, eh, y que así le cuesta el puesto al, al, al, al Bueno, al es que le, está, le están pidiendo la dimisión. Uh -huh. Que él dimita o no, pues eh, parece ser que no, pero pero se la están pidiendo. Ver. La verdad es que el uso de los fondos, como, dice, como dijo César, No, dice la mujer del César, bueno, como dijeron de la mujer del César, dice tiene que ser honrada y parecerlo. En este caso, ninguna de las dos cosas parecían honrados, pero no eran, pero no han sido. Pero bueno, en pues, fin. más vale que nos callemos porque en, en casa de todos hay bueno, pero en, en gobierno de todos los países, gracias hay a Dios, hay de todo. Y en 1988 daba prueba de ello Nelson Mandela, un Muy 11 bien. de junio, eh, que recibía un homenaje en el estadio de Wembley uh -huh. a cargo de un centenar de cantantes y artistas. Muy bien. y esos conciertos han seguido manteniendo a lo largo de los años todavía como apoyo digamos a, a esta transición de, de, de ayuda al apartheid exactamente, sí, sí. Uh -huh. eso sí que es un político de raza, uh -huh. un hombre que estuvo casi 30 años en la cárcel y cuando salió no hizo revancha, de hecho fue primer ministro de Sudáfrica y gracias a su actitud pacifista, pues la transición que sepamos desde aquí, desde lo lejos ha sido una transición, bueno ...no violenta... ...aunque sabemos que ha habido enfrentamientos y Digo todavía... Que ...es una persona que se ha dedicado sí. a la política... ...pero que nunca ha dejado de ser persona... ...ha sido un pacifista, Eso es lo exactamente... ...ha sido un pacifista activo... ...1999, 11 de junio... ...es descubierta en el oasis egipcio de Baigira... Perdón, Baharira, ba uy. Baharilla, sí ¿no? uh -huh, Vaya, voy a tener que aprender este idioma egipcio Una necrópolis de época grecorromana Con uh -huh. 200 momias bien conservadas y recubiertas de oro Mira qué bien Creo que a ellos no les importaba mucho cómo se llamaba la, ne la necrópolis No, ¿eh? les interesaba la, sí. la cobertura de oro <risa> Sí, exactamente No, pero está bien Estos descubrimientos siempre para la ciencia y para la historia Lógicamente es una fuente de información tremenda uh -huh. Muy bien Y en 2003, un 11 de junio, la Convención para el Futuro de Europa concluye la redacción del proyecto de Constitución para la Unión Europea. Bien. Bueno... ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? La Convención para el Futuro de Europa concluye la redacción del Proyecto de Constitución Sí, estábamos en un proceso de, de, eh, eso, de, de... ¿Estamos eso de, en ello? ¿Eso de la Unión Europea estamos, qué es? Eh, Pues ya ves. Ya veo que el domingo no ya fuiste a votar. No, no fui, no fui. No fui, no fui, no fui. Ya, ya fui. lo dijo el otro día. No fui. Sí, no, no, está bien. 2007. <risa> bueno. Las grandes marcas comerciales remiten mensajes publicitarios a través del móvil por Bluetooth uh -huh. mediante una técnica revolucionaria conocida como publicidad por proximidad, que hasta el Papa yeah. la ha practicado, ¿eh? Mandar SMS. Mandar saludos, Ay, sí. A... Mandar SMS. Uh -huh. Curiosísimo. ¿Cuántos millones de, de, de, de mensajes No, pero sí. yo esta mañana he recibido uno del colegio de mi hijo. donde me daba una información y bueno está bien, la verdad es que cuando es información que te interesa está bien el problema está, es cuando te llegan estos spam al móvil que cada vez hay más y si os habéis fijado cada vez hay más páginas en internet que cuando entras a la página lo primero que te sale es la publicidad sí, sí, uh -huh. ya, ya, sí, y sí. te la tienes que Hasta saltar pero todos, sí, no, sí. todos los, los Muchas, principales diarios todos los cada vez pues, más tienes que, que cerrar. Eh, y tenemos que ir acostumbrándonos a ello porque al final si no llegaremos a, a tener que pagar con la información, hoy en día ya se está hablando de la TDT, que la televisión digital y tal, y se está hablando de la TDT de pago. Hay, y hay. lógicamente, producir información para internet o para un periódico cuesta dinero, o sea que nos vamos a tener que ir acostumbrando que de alguna manera habrá que compensarlo. O lo cara? paga la publicidad, que al final lo pagamos todos, o lo paga el usuario. Ya veremos cómo acaba esto. Veremos a ver. Bueno, en cuanto a nacimientos y defunciones de este 11 de junio, destacamos eh, nacimientos 1910, Jacques-Yves Cousteau, oceanogo, bien, oceanógrafo bien. francés. Todos mm. nos acordamos de por su ejemplo, figura antes hemos de, su nariz Exactamente, hemos hablado de Mónaco, allí hay el, el museo de Jacques Cousteau uh -huh. en Mónaco. Uh -huh. Muy bonito, por cierto. Un gran científico. Uh -huh. Y en 1928 nace también Fabiola de Mora y Aragón, aristócrata ah, española, claro. reina consorte de Bélgica. Uh -huh. sab una señora. Y en cuanto a defunciones 1979 muere John Wayne, actor ah, estadounidense actor. de cine. ¿Eh? Ahí ahí sí que le he dado a Joel. Ahí sí, ahí yo, yo, yo sé sí que le he dado. dado. Sí, él es más cinéfilo que yo todavía. Hasta <ríe> sí. ahora he ocupado más o menos tu puesto entre en, Gerson en y campo. Joel Gerson <ríe> está, está todo lo y que bueno, pasa pues, es que todo ya... lo que es el cine blanco y negro y mudo eso es mío ellos no, no, yo aún, aún llego ah, hasta, hasta, hasta los años cuarenta o puede sorprenderte la... Ay, qué fenómeno <ríe> bueno pues ya iremos sacándole cositas bueno pues si queréis vamos a hablar pensamiento, del pensamiento sí, hoy vamos a hablar vamos a hacer unos apuntes de anatomía es una eh, un pensamiento que nos ha enviado Marisa ah, le damos bien. muchas gracias bueno, pues <ríe> vamos a escucharlo con atención Apuntes de anatomía enviado por Marisa Que los pies te lleven por el camino hacia la felicidad Que es el camino que lleva a Dios Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Él es la felicidad completa Disfruta de los momentos de alegría Porque son solo puntos en el mapa de la vida Y el verdadero disfrute está en buscarlos Que los ojos reconozcan la diferencia entre un colibrí y el vuelo que lo sostiene. Aunque se detenga, seguirá siendo un colibrí. Y es conveniente que lo sepas para que no confundas el sol con la luz ni el cielo con la voz que lo nombra. Que puedas ver con los ojos del corazón, porque si no puedes ver a tu hermano, estás ciego. Que las manos... ...se tiendan generosamente en el dar... ...y agradecidas en el recibir... ...y que su gesto más frecuente... ...sea la caricia para reconfortar a los que te rodean... ...que el oído... ...sea tan fiel a la hora del reproche... ...como debe serlo a la hora del halago... ...para que puedas mantener el equilibrio... ...en cualquier circunstancia... ...que seas capaz de cerrar tus oídos a las críticas... ...y abrirlos a las necesidades de los demás... ...y a las enseñanzas de la vida... Que las rodillas te sostengan con firmeza a la altura de tus sueños y se aflojen mansamente cuando llegue el tiempo del descanso. Que se doblen para orar y alcanzar esa paz que solo Dios puede dar. Hay un poder inconmensurable en la oración. Que la espalda sea tu mejor soporte y no la carga más pesada. Que seas capaz de llevar a otros sobre ella si fuera necesario. Que la boca refleje la sonrisa que hay dentro, para que sea una ventana del alma y no la vidriera de los dientes. Que los dientes te sirvan para aprovechar mejor el alimento, y no para conseguir la tajada más grande en detrimento de los otros. Que la lengua encuentre las palabras más exactas para expresarte sin que te malinterpreten. Que no tenga cabida en ella la crítica ni la mentira, y que te sirva para edificar a los demás. Consigue dominar tu lengua. No permitas que ella te domine a ti. Que las uñas crezcan lo suficiente para protegerte sin lastimar a nadie. Que la piel te sirva de puente y no de valla. Que el pelo le dé abrigo a tus ideas que siempre adornan más que un buen peinado. Que los brazos sean la cuna de los abrazos y no la camisa de fuerza para nadie. Y que el corazón toque su música para que tu vida sea un manantial del amor de Dios al mundo. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Oh, Estás escuchando entre amigos en Radio Adventista, y bien, ya tenemos. Con nosotros a Vicky. ¿Qué tal, Vicky? Buenos días. ¿Cómo a estás, todos. Victoria bien, Serrano? Gracias. La comida del mundo que todos los días nos trae. Hoy tenemos ¿No? olor este en para... la radio a comida. Parece bueno. que, es que nos estaban escuchando. Sí, sí, sí. sí. Oye, hoy tenemos un invitado con nosotros. Está sí, Joel. Le damos, le damos un saludo muy cariñoso Joel, porque ya está ¿verdad? otra vez. Hace tiempo tal? que ha estado con nosotros sí. y estuvo fuera por estudio. Uh -huh. Además, en el extranjero. También algún día nos podría traer algún platito ahí de sí, Francia. ¿de dónde no yo? Ah, de Francia. Yo, yo venía... Ay, sí, casualmente, casualmente, he estado a punto de traer. Hoy, no, hoy no. No, pero ah, si me dices un sitio concreto, lo buscamos Bien, ah, bien, no, pero yo he venido aquí, he visto que olía bien Y ah, sabía sí, que era el programa sí. Y me he dicho, bueno, para que tra traer algo de comer aquí Mientras hablamos y no, Debe no, no. ser un olor, porque está entrando por sí, la ventana olor por todas no ve Hoy nos o sea. viene a favor sí, el viento favor. Deben ser vientos de, del sur sí. Bueno, Vicky, vamos a ver ¿Dónde nos llevas hoy? Pues hoy nos, nos vamos un poquito lejos Lejos, Francia ¿El no, qué? ¿Perdón? A Francia no, no. Francia, no, a Francia, Francia no. A no Francia la tenemos un poquito cerca, que hace poco sí que dimos una receta de Francia. Okay. Pero bueno, esta no. Esta no vamos un poquito más lejos, que quizás le suene un poquito a Antonio. Vamos a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, un sitio, creo, maravilloso... Porque Ay, si mira, ves, Antonio, es no puede que, faltar es que no tu música y tu detalle. ¿eh? Ciudad del Cabo, pero eso está en Sudáfrica. Sí, Justo en el continente africano lo tenemos cerca aquí en España. Uh -huh. Pero Sudáfrica eso está. Pero es un a la continente súper grande. Entonces Muy vamos bien. justo, justo a la punta. al Esta final. Esta música es del sur. No sé si tan al sur, <ríe> pero es del sur. Pero bueno, ya en la música africana a mí me encanta, o sea, sí, a mí es igual, pensemos que hay mucha música americana con influencia africana, uh -huh. lógicamente, Sobre de la Africa. época de la esclavitud es. que llegó al continente americano, sí. la música negra tiene uh -huh. una fuerza tremenda, uh -huh. y, y estos coros. Y además, son, eh, últimamente no. han, la han incorporado mucho en las películas estas también, de Disney, también, y también, también para también, los también. Chicos. también. Muy bueno, bonita, pues nosotros... No, nada, hombre, ha sido un placer. Me he traído un grupo de allí de digo, oye, veniros para aquí que que hoy nos va a traer una receta que todavía no sabemos el nombre. Bueno, primero vamos a incorporarnos un poquito. Vale, venga. Eh, en Ciudad del Cabo dicen que es la ciudad, como os he comentado, la más bella, la más abierta, la más relajada uh -huh. y segura para visitar. Bueno. Dicen que de la, toda África es la más segura. La más segura. Sí, yo sé que porque hasta la última <risa> bueno, no llegan hasta el final. Ya sabes que es una ciudad con una gran influencia de, de, del hombre de blanco, las, De no efectivamente, sé, de todo todos los continentes. De ingleses sí. y holandeses, hay mucho inmigrantes por sí, allí sí. que viajaron hace muchos Y casualmente años. habéis estado hablando en uh -huh. las efemérides de África. Eh, estuvo Nelson Mandela pues justo en Ciudad del Cabo. Es donde estuvo él. Sí, sí, en allí, la uh -huh. Bueno, pues seguimos. En cuanto se come en, el, en un restaurante. fijaros, lo curioso es que se deje propina habitualmente es lo normal que se deje propina sí. porque los salarios son muy bajos bueno eh, por ejemplo en Estados Unidos que Joel también ha estado allí sí, viviendo es habitual dejar sí. propina uh -huh. pero allí casi obligatoriamente si está mal visto si no lo sí, no, sí, pues igual un porcentaje del, uh -huh. de la consumición digámoslo aquí pues... aquí en España yo durante un tiempo fui camarero y la propina es una cosa muy agradecida pero ah, hoy supuesto. se ha perdido un poquito esa costumbre yo ¿eh? sé también que hay algunos sitios donde te dicen que no se debe dejar propina y además te lo pone fuera eh, pero bueno. en estos casos aquí habitual igual que pasa en Estados Unidos pues en claro. Sudáfrica en Ciudad del Cabo igual o sea que la propina es como un complemento para uh -huh. el camarero y tal Eso, como es los parte, restaurantes de, parte o los del lugares. menú el final exactamente es la misma. <risa> muy bien es parte del menú para el camarero que te ha servido la comida. claro está bien bueno. bueno se come entre otras muchas cosas porque allí lo habitual es comer mucha carne además bien. de todo tipo de carne uh -huh. se toma mucho vegetal del mar porque lógicamente del mar? está sí Pero mucho vegetal del mar salgas por ejemplo. sí sí ¿Y y mucho Otras cosas, y mar? mucho mmm, también ¿Tomates? animal del mar <risa> tomates en <el risa> no en el mar sí vegetal del mar hay muchas cosas ya, ya, que se ya, comen ya. en el mar no bien, solo bien. algas ya, ya. y también verduras a la plancha es muy típico también en Madre. ciudad del cabo y hay también mucha variedad de postres curiosísimas además con cantidad de frutas tropi tropicales claro. y algo que es de lo que vamos a hablar hoy, uh -huh. toman muchísimas infusiones. Ah. Uh -huh. Bueno, supongo que eso tiene que ver un poco por la influencia inglesa ¿no? y holandesa. Efectivamente, vienen vienen viene viene, uh -huh. viene un poquito con influenciados de, influenciado de todas partes bueno, del claro, continente claro, y sobre claro. todo lo que tú has dicho, y también de Japón. Pasa un poco como en la India, ¿no? Que y de la India también. Bueno, el té se toma en, en algunas castas o, o niveles, digamos, uh -huh. sociales un poco alto, medio alto, uh -huh. ¿no? Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar hoy, es de una infusión ah, típica de allí, de Ciudad del Cabo. Bien. Se llama infusión de roibos roibos Roibos significa, en africano, planta roja. Ah, no porque lo había es, oído, ¿no? Es, no, no sabía. Porque toda la, la planta es un arbusto y es rojo. rojo. Todo en un color oscuro, un corinto oscuro. Uh -huh. Y es una planta silvestre, y se utilizan solo sus hojas. Ya. Yeah. Y es ori oriunda de Ciudad del Cabo, como hemos dicho, pero... Ya la podemos encontrar en multitud de países, por lo que hemos dicho que está influenciado, pues también igual, uh -huh. que importan, exportan igual. Yeah, yeah, yeah. Y se conoce eh, como té rojo o té de roibos. Muy bien. Eh, el roibo es una planta mmm, que no tiene nada que ver con el té, pero su sabor es agradable, uh -huh. no tiene cafeína como el té, ah, es algo dulce. Es una ventaja. Es algo dulce, por eso pueden tomar los niños. Y entre otras muchas propiedades, es un antiestamínico natural, fijaros. Eso ah, mira, lo que he remarcado porque es tiene una cantidad de, de o sea, propiedades. Va bien para las alergias, ¿no? Porque sí, la, los antihistamínicos se utilizan muchas mm -hmm. veces para las Corta alergia. lo que es el riego, el riego de, de la mucosidad, Ajá. corta también los estornudos, los picores. O sea que, fijaros, es, es natural, no produce ninguna irritación y encima bueno, bueno. es dulce. Lo pueden tomar nuestros niños. O sea Qué que, curioso. fijaros, lo he recalcado por eso porque me ha parecido curioso. Sí, sí, muy bien. Bueno, y ahora vamos más? a ir con la infusión de roibos, si os parece. Y tanto. Vamos a dar los ingredientes, que es muy sencillo porque es una infusión, pero es muy bonita. Uh -huh. Es algo muy bonito me ha encantado, veréis. Eh, se puede aumentar o disminuir los ingredientes según al gusto. Fijaros uh -huh. que es curioso porque se puede poner lo que tú quieras, dependiendo de lo que sea, claro. Para no que limita. sea más fuerte o más suave. Eso es, ah. eso es. O depende del gusto que queramos darle. Fijaros, son doce cucharadas grandes de roibos, Sí. Fijaros, doce cucharadas. No vamos a especificar, pero eh, fijaros, cuatro cucharadas de coco rallado, buenísimo, muy fijaros bien. el olor que puedo dejar, cuatro cucharadas de chocolate rallado, oh. muy bueno para quien le gusta el chocolate, ¿Sí? dos cucharadas de canela en rama troceada, ay, riquísimo el olor canela. que tiene Yo sé que, a que a soltar, me la canela. encanta, <ríe> <ríe> me encanta, y luego una ramita de vainilla. Ah, fijaros, todo sabor. esto, ¿qué, ¿qué infusión Pero puede son, salir? Pero ¿Hay, hay ingredientes con, con un sabor muy característico, claro. personal, y la mezcla de ellos, Fíjate, no sé. ¿eh? Pero no vamos a cocinarlo, fijaros qué curioso. No, no, lo que ya, vamos ya. a hacer, se meten todos los ingredientes en un recipiente hermético de metal. El uh -huh. típico recipiente de metal este para las infusiones de té, por ejemplo. Sí, sí, sí una tetera, vaya. Eso es parecido a esas metálicas. Sí, pues se encierra todo ahí, lo mezclamos, se encierra durante una semana. ¿Durante una semana? Sí, lo dejamos ahí. Todos los gustos que queramos, todas las ah, infusiones... no me digas que si queremos tomar una... <risa> no, es en seco, fijaros, es en ah. seco, todo mezclado. Ah, una vale. semana. Que se mezclen graciosamente ah, los, los ingredientes entre unos y otros. Ah, Hagan muy amiguitos muy los bien. ingredientes. Sí, sí. Pues luego eh, preparamos agua hirviendo. Ajá. Y cuando está hervida el agua, eh, echamos una cucharadita en cada taza de eh, esta infusión. De esa mezcla de infusión. Esa eh, es. Cogemos una cucharita la echamos en la taza sí. y el agua hirviendo se lo incorporamos encima. La ya. tapamos durante... Unos seis minutos, luego lo colamos y no la tomamos. Oh. Con una ramita, si queremos, de hierbabuena, con una ramita de, de tomillo, una ramita de fresca. Está bien, está bien. Fijaros qué cosa más sencilla, pero lo tenemos que dejar, lógicamente, una semana para que, que tome que esos olores, re, se mezclen se entre mezclen ellos. Tengo que probarlo porque me ha parecido tan curiosa Porque fíjate, fíjate, es, coco los, rallado y canela Sí, eso lo que te iba a decir espectacular. Que, re, que repitieran los ingredientes Porque uh -huh. algunos de ellos, no sé si lo vamos a encontrar aquí Sí, ¿no? si sí, se encuentran Bueno, roibos ya lo encontramos en las arbolisterías ah, o horarios vale, vale. Podemos encontrar las hojitas secas ya en bolsitas como Muy las algas bien. Son 12 cucharadas grandes de roibos, sí. 4 cucharadas de coco rallado 4 cucharadas de chocolate rallado 2 cucharadas de canela en rama troceadita Y una ramita de vainilla muy bien Carlos, con el olor que deja la vainilla el olor que deja la canela Cabico, el coco rallado eh. rico, el sabor bien. del chocolate y a los roivos con dulzor bueno ya es que lo tiene todo la verdad es que es una bueno en este caso las comidas del mundo que así hemos dado el, el, el digamos el último plato de la comida no que es una buena infusión, infusión claro porque traemos muy bien. M, de cualquier eh, sitio y de cualquier plato no tiene por qué ser eh, un, un, un primero un segundo un postre pues esta vez traemos una infusión una infusión de África como esta música ¿eh? mm, qué bonita Antonio Que tú, tú, tú has hablado de música, música <risas> africana, se ha mezclado mucho con el cine y, y esta tiene, sí. tiene un aire así. Mira, de, Memorias de África mismamente, tiene una. Y, una y algunas de dibujos preciosa. animados también sí. se ha utilizado. Sí, bueno. sí, sí, muy bonito. Bueno, pues nuestro es, tiempo tiene ya se está. Es un ritmo espectacular, sí, ¿verdad? Sí. Y especial. Gracias Antonio Infusión de roibo Roibo de Ciudad del Cabo Que quiere decir árbol No, ro planta, planta roja, roja es. Planta roja Yo no la he visto Pero tiene que ser Imaginaos si le llaman planta roja Esto tiene sí, que ser sí, toda roja colorido Ajá Y encima tiene que dejar Un color súper bonito rojo uh -huh. En la infusión Una vez que se, que se hierva Muy bien, la verdad es que ha sido muy interesante Oye, vamos a terminar Nuestro tiempo se claro nos acaba sí. y nuestra sintonía bueno, vuelve Hemos No pasa nada, para el la... próximo jueves estamos aquí Próximo día seguimos aquí Lógicamente como todos los programas De Comidas del Mundo Vicky, lo dicho, muchas gracias A vosotros Joel, gracias, gracias por tu presencia sí. Y nada, seguimos aquí ¿eh? Hasta siempre, Hasta siempre. Bueno, queridos amigos, hoy damos por concluido nuestro bien eh, nuestro eh, entre amigos, me he ido de programa porque el final normalmente siempre lo hace Pablo, ahora en este momento está ausente y hoy hemos invitado a Joel, ¿qué tal Joel? Bien. para hacer eh, la despedida, esa reflexión final. Eso sí, yo quisiera aprovechar eh, esta oportunidad para despedirme de todos nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan por la FM, aquellos que nos escuchan por internet. ...agradecerles a todos su compañía... ...y decirles que mañana de nuevo... ...seguiremos aquí, en Entre Amigos. Hay un texto que podemos encontrar... ...en Proverbios 15, versículo 1... ...que dice así... ...la blanda respuesta calma la ira... más la palabra áspera... ...hace subir el furor... Y me parece un versículo muy, muy importante... ...que tengamos en mente ahora en tiempos a veces un poco difíciles... ...tiempos de crisis económica... ...en un mundo revuelto, en un mundo a veces desagradable... ...que nos hace vivir a veces en contra de nuestra voluntad... ...vidas desagradables... ...recordar que la palabra suave... ...no solo con los que amamos, sino con todos los que nos encontramos... ...puede ser una bendición, puede ser un motivo de alegría... ...un motivo de sonrisa... Y puede mejorar un poco, aunque sea el mundo que nos rodea, lo más próximo, podemos mejorarlo sabiendo cómo hablar, hablando con amor, con ternura, y provocando de esa manera buenas reacciones a nuestro alrededor. Así que de verdad, con ese texto nos queremos despedir, despedir de este programa y que pueda ser um, posible vernos hasta el día de eh, mañana. mañana. Y recordar simplemente la blanda respuesta calma la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Esperamos vernos mañana.